Actuó en ese tiempo en 15 países del mundo y grabó sus temas en disqueras de Italia, Estados Unidos y Francia. A su vuelta a México se vinculó a artistas como Los Nacos, León Chávez Texeiro y al colectivo libre de experimentación teatral Cleta.